Alejandro, Pablo y Valentina te saludan. Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Pablo. Buen día, Valentina. ¿Cómo andan? Bien, bien. bien. Eh, Alejandro, eh, queríamos charlar con vos por el tema de el, la tarifa de celulares. Eh, eh, ¿cómo, ¿Qué aumentos ha habido? ¿Cuál es el permitido que pueden aplicar las compañías? Eh, explícanos un poquito desde el ah, inicio del año, bueno, cómo, ¿cómo ha venido esto? Eh, un poco para, para contextualizar la pregunta, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta que en agosto del año pasado se dictó el, el decreto de necesidad y urgencia 90, que declaró servicio público esencial y estratégico todos los servicios TIC, inclusive el, los servicios de telefonía móvil, los celulares, en todas sus modalidades. Esto, eh, además de ello, decía que los precios serán fijados libremente por las prestadoras, pero el Estado iba a regular los precios. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Es decir, Hay un procedimiento en que las, eh, que las compañías, eh, no solamente de celulares, todas las, eh, las prestadoras de servicios TIC deben proponer los precios, eh, los aumentos o, o, o los precios que, que, van a, que van a poner a sus servicios. Y, eh, digamos, el, el, el, el nuevo, la autoridad de aplicación, que es la Com, eh, las autoriza, analiza y autoriza. Sí. En ese contexto, hasta diciembre estuvieron, estuvieron congelados. A partir del 1 de enero... Eh, para la telefonía móvil hubo tres autorizaciones de aumento, una del 5% en enero, otra del 7,5% en febrero y otra del 2,5% en marzo. Sí, nosotros sabemos que algunas de las prestadoras han empezado a comunicar a sus clientes que para mayo y para junio iba a haber aumentos alrededor del 7 y el 8%, eh, nosotros desde el ENACOM no hemos autorizado, si bien las empresas han hecho el procedimiento de pedir eh, la autorización para aumento, si el, el ENACOM no ha autorizado ningún tipo de aumento ni para abril, ni para mayo, ni para junio, es decir, las, las prestadoras pueden plantear en base a los argumentos que les parezca el tipo de aumento que quieren y, y después el ENACOM es el que, el que lo decide. Eh, no se ha no autorizado ninguna y en ese contexto, en, en este de que las prestadoras le han avisado a sus clientes que iban a aumentar, nosotros a fines de la semana pasada, no, hasta que pasó la otra, sacamos un comunicado diciendo que no, no se ha autorizado ningún tipo de aumento de esa, esa, para esos meses. Eh, esa misma comunicación que fue cursada a las empresas. Este, en este contexto, hoy está así, las empresas mm -hmm. han han hecho el planteo para aumentar mayo y junio, eh, lo que no ha sido autorizado se está analizando. Claro. Este es el contexto actual. Está bien. Alejandro, ¿y en su momento habían aplicado un aumento a algunas compañías? ¿E ¿Eso lo revirtieron? ¿Cómo fue? ¿Ustedes lo pueden controlar? Nosotros estamos controlando. Eh, digamos, hay una empresa, bueno, nosotros habíamos conversado ya en otra oportunidad, hay una empresa que es eh, Telecom, que no ha... Eh, eh, no, ha hecho, no ha hecho caso omiso a la, a la regulación, pero en principio sí, ellos tienen, un eh, tienen un, una instancia judicial abierta, uh -huh. hoy no tienen han eh, pedido una medida cautelar solicitando claro. la, en la suspensión del, de del DNU 690, aún así aún así eh, no han acatado el fallo judicial sí, ellos eh, uno, de los, uno de los condicionamientos de los aumentos de 5, 7,5 y 2,5 y y es que cumplan con las regulaciones del Enacom, inclusive con, por ejemplo, la prestación de la del, del, de la prestación básica universal. No han hecho, ha hecho caso hecho gastos Si y nosotros estamos hemos abierto dos en, en principio dos procedimientos sancionatorios eh, para aquellas empresas que no han cumplido. Básicamente eh, Telecom no ha cumplido con eso. Bueno, eh, por supuesto el no cumplimiento es ha eh, la, cargado la, la, la violación de la de, de, de la reglamentación y con ello de la regulación de los aumentos, y ya han aumentado por encima de la autorizado. Ah. lo autorizado. Lo que en principio ha abierto es procedimientos sancionatorios, es decir, el procedimiento sancionatorio eh, anterior, nosotros lo habíamos conversado, yo lo había conversado en, en algunas reuniones de directorio cuando salió el 690, nosotros para que el 690 sea, digamos, un tengan músculo regulatorio, de, de, para decirlo de alguna manera, necesita una, una fuerte regulación, pero además un convincente sistema sancionatorio, es decir, que a las empresas les convenga más cumplir con, con la normativa que violarla. Mm. En aquel momento, con el sistema de regulación, de, de regulación y de sanción viejo, Las sanciones eran prácticamente irrisorias, se cambió, o sea, si se, se convenía eh, por mil por ciento violar las la norma, porque la violación implicaba a lo mejor entre tres y cinco mil millones de pesos de, de, de, de facturación y la, las sanciones eran sesenta mil, ochenta mil pesos. Ah. Y, y, pero ya, eso se revirtió, decís. Eso. Eh, o no. Eso se revirtió para febrero-marzo, sal, se salió un nuevo régimen sancionatorio eh, que en principio empieza a regir a partir de, digamos, de, de, de, del momento que sale. Mm. Sí, eh, tiene convincencia, es decir, hay, que, hay que ver cómo es bastante convincente lo que hay que ver ahora, cómo, cómo se desenvuelve este nuevo sistema sancionatorio que en principio debería ser lo suficientemente convincente con, para que las empresas eh, decidan eh, cumplir con la ley y no violarla, les convenga económicamente cumplirla y no violarla. ¿Se entiende? Sí, perfecto, sí, sí, sí, sí. sí. Eh, ¿La sanción se aplicará de ahora en más? Digo, de, eh, a partir de marzo. Hay, una, hay, dos, hay, dos, hay dos uno con el sistema viejo. Que, claro. que, que, que realmente, si, si, si seguíamos con eso, le convenía mm. mil veces este, violar la norma y, y, y pagar las sanciones, que además... Las sanciones, el sistema es un sistema recursivo, el viejo es un sistema recursivo, donde se les pone la sanción, ellos la recurren o, la, o la, se quejan de la sanción vía administrativa o vía judicial, hasta que no esté firme, claro. no la pagan. En, este, en el nuevo sistema, aún recurriéndolo, tienen que pagarlo. Ah. Sí, de, de, del principio este, que pague primero y que, que se después... Lo que hacen claro. ellos, lo que hacen las empresas, eh, cuando uno <risa> reclama. Primero pagá y, y, bueno, está bien que, que se le caiga así mm. a ellos también. Pero, sí, eh, vamos a ver cuánto, nosotros, yo, nosotros entendemos que, que, que es convincente, hay que ver cuánto, mm. porque, bueno, eh, ha modificado el sistema sancionatorio, y bueno, en principio diría que... Es, va a ser lo suficientemente convincente como para que las empresas les convenga y hagan el análisis de que les conviene cumplir con la ley antes que violarla y, y, y, y, y ser sancionadas ese es un poco el contexto a hoy además las otras dos empresas eh, han cumplido es decir lo que han cumplido con el con, el, con los aumentos y lo que nosotros eh, vemos también que en este contexto no sé si recordar que el DNU 690 también estableció una prestación básica universal, que es un, eh, es un servicio de telefonía barato, si se quiere, para, para, para la, la, las clases vulnerables, sí, de 150 pesos de WhatsApp, todo, una cantidad de minutos libres y WhatsApp, uh -huh. y con 320 pesos eh, con datos. Es decir, bueno Eso las empresas, eh, por ahora, nosotros la semana pasada tuvimos una reunión y si hay poca si nosotros pensábamos que ese tipo de de prestación iba iba a tener una acogida por lo menos en una primera instancia y rápidamente de cuatro de cuatro o 5 millones de usuarios y bueno si las empresas no han no han este no han este aceitado lo suficientemente el sistema como para que se acoja a la gente en principio están trabajando fuertemente en, este, digamos, en estos días para, para regularizar esa, esa situación también. Es un tema complejo, pero bueno, esa es un poco la, la, la cuestión del día de hoy. Claro. Eh, acá me mandan una captura eh, de un mensaje que recibieron de Movistar, eh, un usuario, eh, de esto que decías vos, que han anunciado un aumento del 8 a mayo y 7 a junio. Sí, sí, sí, Pe sí, sí, sí. Pero esto no está autorizado por Enacom. No está autorizado, es decir, nosotros... Eh, le hemos comunicado a las empresas y le hemos comunicado públicamente, esos, esos este, aumentos no están autorizados, son ilegales, eh, hay que hacer el, el reclamo a la coma en cualquier caso uh -huh. y, y abrir la, la, la instancia sancionatoria. Uh -huh. Digamos, tengamos en cuenta que hay una de las empresas, como yo te digo, que, que es la que no está no de principio se está quejando en realidad se quejan todas, se están quejando las tres grandes, de menos Cla no, perdón, dos, de claro, no se está quejando. Y Telefónica y Movistar se están quejando judicialmente de lo que además se le agrava a, a Telecom es que ni siquiera está acatando los fallos judiciales. Entonces... Claro. Bueno, eh, Telecom hay que decirlo, hay que traducirlo, es el Grupo Clarín. Es el Grupo Clarín. Es el Grupo Clarín, claro, para que quede claro quiénes son los que no acatan. Sí, sí, es el Grupo Clarín no... No acata en, en telefonía, no cata en, en, en servicio de cables, sí, está absolutamente hasta en rebeldía con, el, con la justicia. Sí. Es otra, sí, nosotros sí. inclusive estamos abriendo una, una, estamos tratando de abrir junto con las, con las este, asociaciones de defensa de consumidores una instancia judicial para que las, las asociaciones obliguen a, a las empresas a la devolución y además al. Eh, El pago de A30, que es el pago de multas judiciales por, por, por violación a las propias sentencias judiciales. Claro. Bien, Alejandro, queríamos tener un panorama de estos temas eh, que nos brindaste. No sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias, como siempre. Eh, no, no, este es un poco el contexto actual de la situación de la, de la telefonía móvil. Bueno, muchísimas gracias, que tenga buen día. Bueno, igualmente, Bien. gracias a ustedes. Alejandro Quijena, director eh, del ENAPCOM, eh, hablando de...